p a b l o Núñez, que va a charlar y dialogar con la prensa.、Eh, me imagino que con, con expectativas también、eh, respecto a, a la cantidad de problemas que tiene educación hoy, porque no solamente pasa por los v o l e d i n e s sino también por situaciones e iglesias. O sea, aquí en Viezma hemos estado recorriendo distintos establecimientos que、eh, están complicados en, en una situación que tiene que ver con、eh, falta de mantenimiento. El tema del gas es uno de los problemas, tal vez más importantes para todos los establecimientos educativos. Y bueno, ahí vamos a escuchar al ministro Pablo Núñez, que sigue saludando a gente aquí en el hall principal de Casa de Gobierno. A ver, y estamos en condiciones. A ver, durante que todo, buenos días, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo congreso? Bueno, las expectativas muchas, es un desafío muy grande. Como lo dije cuando la gobernadora me convocó hace unos días atrás. Eh, las expectativas siempre son las mejores, es un desafío muy grande. Y sabíamos desde un primer momento que muchos compañeros y compañeras que están en el equipo del Ministerio, que forman parte de los equipos técnicos y, y profesionales del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, no iban a dudar cuando los convocara. Así es, ahora en breve vamos a, a dar información sobre cómo va a estar conformado el equipo, el gabinete. Es parte de lo que tengo que terminar de, de acordar con la gobernadora. Y, y como dije recién, con muchas expectativas, un desafío muy grande. 15 delegaciones en todo el territorio provincial, más de 2.300 familias que habitualmente envían a sus niños, niñas, jóvenes, adultos, adolescentes, ellos mismos van a nuestras escuelas, requieren de un trabajo articulado. De mucho consenso con todos los actores de una comunidad educativa, como lo es el personal docente, no docente, la familia, los estudiantes, pero también actores claves en el sistema y en el territorio, como son los municipios y las comisiones de fomento. ¿Qué, ¿Qué prioridad va a tener la infraestructura escolar? Porque sabemos que este, bueno, hay escuelas sin gas, escuelas cerradas. Miren,、eh, más de mil establecimientos, más de mil instituciones, con 2.300 familias que diariamente pasan por esos edificios. Requieren un mantenimiento, una, una escucha atenta, una mirada atenta y una ocupación permanente. En eso estamos y va a ser una de las prioridades de esta gestión. ¿Tiene s la relación con UNTER y considerando que, bueno,、eh, la mandataria anterior tuvo un c o n f l i t o ¿no? Tiene... La relación con UNTER va a ser como la relación que tiene el gobierno provincial, y este proyecto de Juntos Somos Río Negro, con todas las representaciones sindicales, de mucho diálogo, de diálogo permanente, sin desconocer que tenemos posicionamientos y objetivos que a veces se comparten. Y a veces en la forma de llegar a ese objetivo se producen las p e n s i o n e s Con el Sindicato UNTE, con esta conducción, nos conocemos, hace años hemos estado trabajando. Me ha tocado estar en esa paritaria, en la Secretaría de Trabajo, con muchos de ellos y ellas. Por lo tanto, estimo que va a ser una relación cordial, institucional y de mucho diálogo, porque si no hay diálogo no puede llegar a consenso. ¿Se va a reunir con la UNTE? Sí, ya tuvimos algunas reuniones informales y ahora vamos a proceder, una vez designado, como nos habíamos comprometido. Allá establecer una agenda de trabajo continua que tiene que ver con acceso a vivienda, tiene que ver con asambleas, tiene que ver con reformulaciones en los diseños curriculares. Bueno, un trabajo muy intenso, como siempre ha tenido este proyecto de Juntos Somos Río Negro en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos con cada una de las representaciones sindicales. ¿Cómo se va a llevar el m i n i s t e r o Ahora en breve vamos a, a informarlo. Tengo, como dije, recién una reunión previa con la gobernadora, ella corresponde que. Que se informe, corresponde que yo la notifique de algunos cambios de algunas modificaciones en e l ministerio, pero como también lo hablábamos anteriormente, hay que quitarle el dramatismo. Quien asume un cargo de responsabilidad tan alta como el Ministerio de Educación, como estar a cargo de un ministerio, tiene que contar con personal de, de su confianza y en eso se van a producir algunos movimientos, pero siempre、eh, con, con el personal, con los profesionales que están dentro del ministerio, que hace muchísimos años que han trabajado. Y han sido las personas que han llevado adelante la obligatoriedad de la sala de cuatro, que han ampliado la educación técnica profesional, que han cambiado la educación secundaria, transformándola realmente en condiciones de derecho para la obligatoriedad que está ensayando por ley. Por lo tanto, son gente que están en el ministerio, son compañeros y compañeras que van a pasar a un nivel de mayor exposición, pero que están preparados para eso. ¿Y qué va a pasar con los PSA? Porque están reclamando que hay algunos que no tienen contrato. Es parte de lo que vamos a trabajar con la representación sindical, p o n a t e en este caso. con los boletines de primaria, ministro? Los boletines,、eh, en su momento lo dije, fue una, una situación que quizás a mi juicio no se comunicó convenientemente. Los boletines ya están circulando en los establecimientos, de ninguna manera y nunca se pensó que la provincia de Río Negro no se evalúe y no se califique. Por lo tanto, eso va a seguir y buscaremos los consensos con la representación sindical, que también tiene un posicionamiento claro en ese sentido. ¿Cómo evalúa la gestión de j a r a t r a q i a La evaluación de j a r a t r a q i a la evalúo. Cómo se evalúa cualquier gestión en el Ejecutivo que ha tenido que atravesar una pandemia. Para un sistema educativo、eh, tan extenso, tan complejo y tan diverso como la provincia de Río Negro, un aislamiento como el que tuvimos deja su milla. Y eso es parte de, de lo que hablamos con Mercedes, es parte de, de, lo, que, de lo que reconocimos en su momento. Y, y bueno, pero es otra etapa. A partir de ahora, las actividades son normales, todo el sistema educativo está en pleno funcionamiento. Habrá que profundizar algunas líneas, habrá que corregir algunos rumbos, pero Mercedes ha hecho un trabajo excepcional y parte del equipo que la ha acompañado me va a seguir acompañando a mí. Por lo tanto,、eh, los cambios de política no van a ser tan profundos porque no es un cambio,、no、es un cambio de, de gestión en el, en el Ejecutivo, sino que es solamente una reformulación de mirada. ¿Cómo se modifica la situación e d i l i c i a d e los distintos establecimientos? Bueno, es parte, como dije recién, de lo que tenemos que trabajar. Eh, como dije también recientemente, más de 2.300 familias que envían sus estudiantes a, a más de 1.000 establecimientos educativos de toda la provincia tienen un uso intensivo hasta en tres o cuatro turnos en algunos casos, por lo tanto, siempre el mantenimiento es una cuestión crítica. Pero ahí nos vamos a estar ocupando y ya van a, ver, van a tener novedades en breve.、Eh, ministro. ¿Cuál es el plan de recuperación de calidad educativa, tomando en cuenta que venimos todavía matando la pandemia? Bueno, es parte de lo, que, de lo que se está trabajando, estamos estudiando, analizando las estadísticas, tenemos que esperar los resultados de los operativos que se han estado realizando y a partir de ahí se va a haber en breve una batería de medidas que vamos a estar anunciando para cada uno de los niveles de la obligatoriedad del sistema. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces del ministro de Educación, Pablo Núñez.